Radio Ubrique. Deportes. saludo buenas tardes. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes en esta sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a cerrar ya nuestra temporada, la temporada 2017-2018, la temporada deportiva que arrancaba a finales del pasado mes de agosto de 2017 y que ha llegado prácticamente a este principio del mes de, de julio. Una temporada pues pródiga, sobre todo en, no solo en eventos, sino en éxitos deportivos por parte de los colectivos y de los deportistas de nuestra localidad. Ha sido haciendo un balance un año bastante destacable eh, con éxitos destacados, eh, éxitos reseñables como ese ascenso de Lubric Unión Deportiva Senior a la primera andaluza o, eso, o la consecución de los títulos provinciales por parte de los equipos infantiles y cadetes del Cabu o pues eh, ahora mismo pues podemos citar el, títulos nacionales por parte de colectivos ...y deportista de nuestra localidad... ...títulos provinciales, autonómicos... Eh, ...numerosos los que se han conseguido... En esta, ...en esta temporada... ...y hoy como solemos hacer en estos últimos años... ...pues vamos a poner también... ...el cierre con la última entrega de Cara Norte... ...de esta temporada... ...en la que... Eh, ...como ya venimos haciendo... ...en temporadas, en años anteriores... ...vamos a quedarnos con las propuestas... ...que nos ha preparado nuestro colaborador y amigo Juan Barea para el verano para aquellos que quieran disfrutar del tiempo libre, que quieran disfrutar sobre todo de la naturaleza y de la práctica deportiva de dos viajes y de todo lo relacionado con vivir la vida a fin y al cabo vivir. Hoy, por ejemplo, entre las propuestas nos vamos a desplazar al norte de España sobre todo y a Portugal. En el norte vamos a estar conociendo la ruta del románico Palentino, una ruta para bicicleta de montaña pero que también se puede hacer a pie y que eh, bueno pues uno de sus eh, padres digámoslo así o ideólogos es el periodista Jesús Calleja precisamente también eh, en la zona eh, central de, de España en la Sierra de Gredos al sur de la Sierra de Gredos vamos a visitar los barrancos del sur de Gredos en la, la provincia de Cáceres y Ávila en la zona, en la comarca de La Vera y aledañas. Va a ser otro lugar que vamos a conocer en el día de hoy. Y sobre todo nos vamos a ir a Navarra para conocer la ruta de la fuga de Ezcava, pues OGR-225. Es una ruta que rememora pues una fuga de una cárcel eh, franquista en, en el año 38 de prisioneros republicanos. Unos 700 prisioneros protagonizaron una de las fugas más espectaculares Eh, de la historia de la guerra civil seguro pero de la historia en nuestro en nuestro país que bueno pues es poco conocida dentro pero eh, tuvo mucha resonancia fuera de nuestras fronteras pues una manera de eh, unir historia historia eh, reconocimiento y aparte pues deportes senderismo y caminos públicos o, o en este caso eh, revitalizar la, la comarca por la, donde eh, discurre esta, esta ruta que recrea, como decimos, esa, ese hecho histórico que enseguida vamos a conocer. También el espacio BTT Tierra de Estella, en Navarra, recorre incluso parte del Camino eh, de Santiago, pues eh, es otra ruta que bueno, está trabajando la Diputación Foral de Navarra en, en sacar, ¿no? en, en promocionar y en, en, el, el, en lo que se refiere a dotar dotar de infraestructuras pues, de este estilo ¿no? de, de, de deportes de aventuras y de, de turismo activo pues lo que es una, una comarca que una comarca, una comunidad mejor dicho, una comunidad foral comunidad foral de Navarra, una comunidad que es tan variopinta eh, como lo puede ser nuestro propio país hay muchas uh, diferencias entre unas zonas y otras y, y bueno pues es un, es un lugar idóneo porque muy poco espacio, abarca mucha variedad Y para, para probar ¿no? y también en eh, las barredenas Reales, eh, todo el mundo conoce el desierto de las Bárdenas Reales en Navarra y hay otra ruta que también discurre por esta, por esta zona. Y fuera de España pues nos vamos a acercar a Portugal, en este caso a conocer el río Cecere, eh, que es una, una zona pues, que también Digamos, ...están poniendo un valor en el, en, el, en el país vecino que también está muy volcado en este tipo de, de iniciativa. Pues lo que hoy vamos a traer nosotros eh, aquí a, a Cara Norte. Además eh, de eso, pues tenemos algunos apuntes que destacar eh, fuera parte de lo que va a ser nuestra sección de Cara Norte. Por ejemplo... Tenemos eh, que hablar de eh, una convocatoria, una, un evento, una Maratón Sub-21 de Fútbol Sala que se va a organizar en nuestra localidad el próximo 28 de julio. Maratón Sub-21 de Fútbol Sala, ciudad de Ubrique, con premios en metálico. Al primer clasificado, 500 euros, al campeón y al subcampeón, 150 y además también un premio al mejor jugador, aunque los premios podrán variarse y un número de, de equipos. Se ha establecido un máximo de 12 equipos. Ahora está abierta la fecha de inscripción, eh, estará hasta el 19 de julio y la inscripción, pues eh, el precio es de 100 euros más 20 euros de fianza y se puede realizar a través de los teléfonos 699-119-558 o 627-019-515. Otra actividad más que se une a este mes de julio en el que baja la, la, digamos, eh, la práctica deportiva pero eh, siempre surgen iniciativas de este estilo, al menos eh, para un día, que será ese 28 de julio, finales de este mes de julio, en el que muchos cogen vacaciones, sobre todo los escolares, pero la mayoría de la gente eh, o en los puestos de trabajo pues todavía se sigue trabajando como, como en cualquier otro mes. Las vacaciones aquí casi siempre llegan en, en agosto. Además de eso, también queremos hablar de la Alps Epic. Ayer celebraba su segunda etapa, Eh, ubriqueño, el ubriqueño Jorge López Janeiro y el moronero eh, Manolo Rojo pues consiguieron ayer la sexta posición de la general y la tercera de Máster 40, eh, comenzaron a un ritmo muy fuerte pero poco a poco pues, eh, cuando fueron las dificultades tuvieron que ir guardando fuerzas porque llegaron casi, casi al límite Eh, pierden una posición eh, en lo que se refiere a la clasificación general porque ahora pasan a la quinta posición general pero mantienen la segunda máster aunque ahora a 20 eh, minutos y 57 segundos de la pareja eh, del británico Ben basley del francés Florent Besset que son los que lideran esa clasificación y por detrás hay otra pareja francesa el equipo Tourist at Aventure, formado por Ludovic Charlot y Frank Tosén, que se sitúan a tan solo 1 minuto 32 segundos. Así que van a tener que pelear hasta el final por esa segunda posición en el podio y veremos si hay opciones de, de la primera. Y junto a eso también destacar que el pasado fin de semana... Eh, se disputaba en el puerto de Motril el undécimo campeonato de Andalucía de pesca Corcheo Mar absoluto donde se llevó la victoria el jerezano, componente del club briqueño de pesca deportiva Simón Víctor Parra Pravia que consiguió dos unos de zona en las dos mangas, un uno en una y otro uno en otra, segunda posición para el malagueño José Antonio Bernal con un 4 de zona y un 1 de zona y tercera posición para el briqueño David González Guerra con un 2 de zona y un 3 de, de zona, por lo tanto esa tercera posición también Para el, el pescador ubriqueño. Abel González Mateo eh, conseguía la quinta posición con uno de zona y un cuatro de zona, mientras que eh, Manuel Martínez López era noveno con un cinco de zona y un dos de, de zona. Eso es lo que nos dejaba ese campeonato. Y también recordar que eh, precisamente... Eh, hoy jueves tendrá lugar la segunda jornada de la Liga de Verano de Baloncesto eh, del Patronato Municipal de Deportes a partir de las 8 de la tarde De todas estas cuestiones, eh, o con todas estas cuestiones nos vamos a quedar nosotros en unos minutos Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos ...día de ubrique en el Parque Acuático Acuópolis... ...el sábado 7 de julio... ...la Delegación de Juventud... ...te invita a disfrutar de un día... ...en el Parque Acuático Sevillano Acuópolis... ...consigue tu plaza hasta el 4 de julio... ...en la Casa de la Juventud... ...el precio de 17,20 euros... ...incluye entrada al parque, autobús... ...y además si presentas tu tarjeta joven... ...te beneficias de un precio especial reducido... ...de 13 euros... ...el 7 de julio... ...refréscate en el Parque Acuático Acuópolis... ...organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Uriqué... ...y la Casa de la Juventud, colabora Radio Uriqué. Viajes Vallesol organiza una excursión del 11 al 16 de septiembre... ...a Rías Altas, Salamanca y Plasencia... ...con visitas a Salamanca, Muros, Lugo, Finisterre, La Coruña... ...Betanzos, Plasencia y Cuevas de las Maravillas en Aracena... El precio incluye autocar homologado seis días y cinco noches, en hotel de tres estrellas, en régimen de pensión completa, agua y vino incluidos, guía acompañante especializada, entrada a los museos y seguro de viaje. Precio por persona 375 euros. Para más información y reservas al teléfono 651 568 164. Preguntar por Manolo Sierra. Música ...cornadas de captación de jugadores de Lubrique Unión Deportiva...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 Fins demà!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 ...en Viajes Carrefour Ubrique... ...estamos en calle General Luque Arenas número 4... ...teléfono 956 46 10 50... ...Viajes Carrefour... mena cualán Bahía de Cádiz... ...abrimos el 19 de junio todos los días desde las 11 de la mañana... ...consigue tu descuento de 6 euros hasta el 15 de julio... ...más información en acoalán.es... ...agua, sol y diversión garantizada... Disfruta en Acolán, que no se te pase el verano. Pues vamos a entrar ya de inmediato en materia, antes de quedarnos con cada norte, pues insistir en esos temas que adelantábamos en nuestro pequeño sumario. En este caso vamos a hablar de esa liga de verano de baloncesto y recordar tan solo los partidos programados para esta segunda jornada, la de hoy jueves. Ocho eh, de la tarde, Piel Ford, Oasis, Pub, eh, Oasis Launch Pub, al nueve de la noche, eh, Grazalema, Wild Zurrapas, 10 de la noche, el refugio Cabu Kids. Esos son los horarios de esta segunda jornada de la fase regular de la liga escolar de, de baloncesto. Y en cuanto a ciclismo, pues, eh, bueno, ciclismo, a lo que es la Alps Epic, vamos a conocer cómo va la cosa ahora para la pareja formada por Jorge López Janeiro y por Manolo Rojo. Hoy precisamente se disputa o sea, ha disputado la tercera etapa de 65,4 kilómetros y, y pues casi 5.000 metros de desnivel acumulado, 2.008 de nivel positivo, 2.724 de desnivel negativo entre la estación de esquí de Superdebolí y Veines. Es, esa ha sido la etapa de hoy e insistimos, estamos todavía eh, pendientes de conocer la, las clasificaciones. Eh, todavía no, no han salido las definitivas de lo que ha sido esta tercera etapa. Sí tenemos la de las clasificaciones de la etapa de eh, ayer, una, una etapa en la que pues eh, la segunda, como veníamos contando en nuestro sumario, la pareja de Jorge López, eh, Janerio y Manolo Rojo, terminaron en la sexta posición de su categoría, Y la no, sexta posición de la general perdón, y la tercera de su uh, categoría. Eh, a pesar de eso, pues, bueno, han perdido una posición en la clasificación eh, general absoluta, pero en su categoría siguen, eh, o siguen manteniendo esa segunda eh, segunda plaza. Eh, decir que la, la etapa de ayer comenzaba en Ancelet para finalizar en la estación de esquí de Super de Bolí que donde han salido hoy tras unos 74 kilómetros eh, los inicios pues parecían prometedores eh, ya que se lanzaron eh, al ataque la pareja andaluza junto a la pareja líder del Buff eh, Scott que son eh, la de los eh, españoles en este caso eh Adrián Sol de Villa y Joan Jordela los componentes de ese equipo que van liderando con mucha comodidad eh, lo que está haciendo ahora mismo esta Alps Epic hasta el momento eh, conforme iban pasando los kilómetros la dureza del recorrido fue mermando las fuerzas de esta pareja andaluza y bueno pues ya en el segundo puerto del día, eh, muy duro tuvieron que estar pues eh, imagínense 20 minutos andando por lo abrupto que era el, el terreno Y la etapa finalizó con otro puerto de 9 kilómetros al que había que ascender casi 1000 metros para finalizar en un descenso lleno de peralte fabricado en esta, en esta estación de esquí. Como hemos dicho, terminaron una etapa que consideran que califican de supervivencia y aunque pierden un puesto en la general, siguen segundo en esa categoría en eh, máster. Eh, bueno pues eh, comentar que ayer por ejemplo, el, la pareja ganadora, como decimos la de eh, Adria eh, Noguera y Joan Jordella eh, empleó un tiempo de 4 horas 38 minutos 33 segundos mientras que eh, el equipo Simon Sures Epic Experience el de Manolo Rojo y Jorge López eh, empleó un tiempo de 5 horas 18 minutos 10 segundos fue el, el tiempo marcado pues casi 40 minutos más que los, eh, que los ganadores. En esta clasificación general pues ahora mismo eh, la pareja andaluza pues ocupa la quinta posición bajan una, una posición eh, a una hora 6 minutos 18 segundos de los líderes y, y bueno pues eh, en este caso digamos que son los únicos eh, son líderes en, eh, en solitario porque las otras tres parejas Eh, francesas eh, que están entre entre Adrián eh, Noguera eh, y Joan eh, Jordella eh, pues están a 45, 54 y 55 minutos respectivamente, más o menos se están moviendo en el mismo margen eh, a mucha distancia digamos los perseguidores de los que eh, van liderando esta, esta clasificación Pues lo dicho, estaremos pendientes a ver cómo termina la etapa, esta tercera etapa de, en línea, la de hoy entre la estación de esquí de Superdeveli y Beinés de 65,4 kilómetros. Cuando escuchamos a Tom Petty entonando esta canción, Iron and White, ya saben que eh, en este caso eh, nos llega la sección Cara Norte con nuestro compañero Juan Barea, que ya tenemos por aquí. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y comentar pues que en nuestro caso va a ser ya la, la despedida de la temporada, ¿no? una mm. temporada que empeza, empezaba ya por el mes de octubre y bueno nos quedaban algunas cosas pendientes de nuestro último programa del pasado mes de junio y eh, bueno sobre todo lo que iban a, a, a ser pues las propuestas no para el verano como todos los años pues vamos a hacer una serie de propuestas eh, por toda la geografía nacional e internacional porque también <risa> nos vamos a salir fuera de españa juan qué tal hola pues nada aquí con varias propuestas así que son bastante interesantes pues para tener una alternativa para este verano que se nos avecina no uh -huh. que además Eh, está viniendo bastante bien desde el punto de vista meteorológico Porque eh, eh, no está haciendo una calor tan acuciante ¿no? Entonces pues para aprovecharlo Aunque ya sabes que España es muy grande Y tenemos mm, distintos sitios a los que ir con una temperatura más benévola ¿no? Sí, pero pues, vamos a esperarnos porque ya las previsiones para la, <risa> la, semana, que la viene, semana que viene Son bien. un poco veraniegas, por decirlo mm. de alguna manera que antes que nada eh, quisiéramos comentar también que hace un par de semanas si no recuerdo mal fue cuando tuvo lugar la prueba de orientación el principito, ¿no? Mm. Que llevó a cabo el club Ub Ubrica Orienta, al, sí. que, al que pertenecéis unos cuantos que eh, tú preside. Mm. Y bueno, pues, pudimos ver por las imágenes que bueno, ya sabíamos que el éxito de mm. participación estaba asegurado porque eh bueno, agotaste todas las plazas disponibles incluso en las amplia stays mm. y por la fotografía Y las imágenes que hemos visto parece ser que, que fue una muy buena jornada, ¿no? Sí, la verdad que estuvo bastante bien y, y luego como... Siempre como era nuestra intención, ¿no? Tratar de fomentar la lectura y tratar de que los niños eh, hagan una interpretación de los libros a los que acceden y no solo sean... Eh, los medios los que nos hacen la interpretación de los cuentos, la verdad que a nivel docente y a nivel profesional pues te das cuenta de que los cuentos que antiguamente todos tenían nuestra moraleja pues todos se han visto cambiado, le cuenta a cualquier niño una moraleja de un cuento y no, y, y no sabe de qué va. Eh, Eh, nosotros éramos más tradicionales, leíamos un poco más libros tradicionales también y la verdad que El Principito pues, fue una especie de vuelta a ello, ¿no? a que eh, las familias por lo menos eh, empieza a ver recursos para fomentar la lectura. Luego también por otro lado decir que las familias que estaban pues estaban todas totalmente motivadas y entonces ya pues a partir de ahí era contar con, con la participación de ellos y la verdad que se lo pasaron muy bien, muy bien, muy bien. Orientar se orientó, ¿eh? porque yo tuve sí, la, la ocasión de ver a varias parejas eh, por lo bueno al estilo de, del Robay, ¿eh? por todas las sí, calles de... No quisimos hacerlo muy complejo a, a nivel de orientación, pero sí que es verdad que tenía su pizquita de orientación y luego también su pisquita de tratar de hacer del libro un juego con eh, puzzles con pruebas de memoria con pruebas de eh, manualidades y, y la verdad que resultó bastante bonita la experiencia y ya dándole vuelta en la cabeza para, para el próximo año ¿no? Uh -huh. Eh, la originalidad sobre todo también de las pruebas porque llegaste incluso a traer a Urique a Antoine de Saint-Exupéry ¿no? era la verdad que yo creo que fue de las cosas más espectaculares, más se nos ocurrieron a última hora y muy logrado ¿eh? sí, y allí estaba Zarba, el amigo zarva interpretándolo con su perfecto francés y los niños se quedaban sorprendidos porque salían con el libro firmado por el supuesto autor del principito y la verdad que eh, salían encantados la verdad que el principito es un libro que según lo lea así te va a decir unas cosas luego tuve la suerte de viajar por por Brasil, donde eh, eh, antón Sansuperry tiene una una avenida pequeño pequeño príncipe y donde cuentan que en florianópolis tenía una novia y la novia le encendía un candil en el morgo Dolan Pau, que tenía, por eso se llama así, y entonces él, cuando iba volando de mercancía y todo eso, pues aterrizaba allí para ver a su amante, y la verdad que era algo como que traía yo la espinita y era una historia muy bonita para luego traer aquí, ¿no? Comentas que, que estáis pensando ya, que ya incluso, como siempre, ya estáis mm. dando vuelta a la próxima edición, que en este caso, si la hacéis, la idea es que siga, digamos, los mismos parámetros, ¿no? Sí, sí. Eh, con, el, con la idea de fomentar la lectura... Pero supongo que ya cambiando de, de libro, no? Sí, sí, eh, eh, es ir cambiando de libro. Eh, la verdad, hombre, ahora a nivel familiar pues no tenemos otros hobby, otras aficiones y luego la, la verdad que la lectura es uno de ellos y, y hace que estemos muy en contacto con la literatura infantil de hoy en día. Entonces, pues seguramente sacaremos algo de la manga bonito y seguro que para compartir la experiencia con las demás familias bueno al menos ya decimos las actividades de bri orienta que habéis tenido que ir cambiando por las responsabilidades ¿no? que vais, que vaya mm. adquiriendo la sí. posibilidad de hacerlo o no pues al menos tenéis ahí, quemáis el gusanillo así, ¿no? Matáis sí, el gusanillo así. Sí, bueno, luego también tú sabes que el rogáis siempre nos lo piden, pero la verdad es que conlleva muchísimo trabajo y, y, y es hora de dedicación. Aunque no hay ni un solo día que no esté dando un paseo por ubrique en el que no esté pensando en alguna prueba novedosa a nivel de orientación, de técnica, de estrategia... Y Pero bueno, enseguida, <risa> enseguida hace todo lo que acompaña a la organización de un evento de este tipo y, y, y, y me bajo a, a la tierra. ¿no? Bueno, pues eso fue la primera edición de Lo Principito, la prueba de orientación que organizó el club Ubrique, Ubrique Orienta. Eh, bueno, vámonos si te parece bien con la propuesta porque quieres eh, viajar a Castilla-León a Navarra a Castilla-León, Madrid, Cáceres digamos, de nuevo Navarra eh, Portugal. Portugal y Navar sobre todo Navarra que sí, sí. vuelto y ya, eh, ¿Por qué? ¿Por San Fermín lo tenemos a la vuelta de la esquina o qué? Eh, Tú sabes que Navarra guarda una riqueza, cost, ¿no? Eh, eh, tiene mucho patrimonio, de hecho eh, a lo largo de de los programas que hemos tenido durante la temporada, pues también hemos hablado de varias gargantas que hay en Navarra, la verdad que es espectacular y, y luego también eh, se están haciendo muchísimas cosas y, y, y ya no solo por nombrarlas, no sino también por, por tenerlas como referente ¿no? para eh, en el caso de que eh, nuestras diputaciones pues, se moviesen al mismo nivel ¿no? Sí <risa> Bueno, málaga no lo está haciendo no lo está haciendo mm, mal no málaga no lo está haciendo mal no, no, no lo está haciendo más se está moviendo muchísimo y yo creo que está buscando otro tipo de turismo al que se le estaba encasillando entonces la verdad que eh, ha sabido ser versátil y ha sabido sab saber aprovechar su patrimonio natural bueno mm. a, a ser versátil cuando ya la ha visto las orejas al lobo claro. se, lo de la costa del Sol se estaba viendo que algún día mm, ella burbuja. Sí, sí. Bueno, veo que todas las propuestas son del interior. ¿No quiere saber nada con la costa? que La verdad que... Bueno, en verano es que... Precisamente estuve buscando ayer para entrevistar a alguien que le había dado la vuelta a España en callas, pero eh, no me pareció una aventura de, de mucho calibre, ¿no? aunque eh, no, sí que es sí sí muy interesante pero no sé quizá a lo mejor mi, mis aficiones como no me, no me tira mucho para la costa pues aún eh, y aún así quise sacar algo de, de la playa pero no sé, me echa para atrás un poco eh, estas propuestas pues por la hemos sacado de la revista grande espacio de mayo porque normalmente eh, me da un poco de coraje que siempre el grande espacio de junio que es cuando todo el mundo eh, está ya en, preparando el equipaje, pues siempre lo dedican a Pirineo y Y un poco me enfada, ¿no? Porque, joder, mayo hay otro sitio mmm, para hacer monográfico justo en esa fecha que sabe que va a hacer todo el tirón que van a tener a nivel publicitario y entonces me, me da un poco de caray y por eso hemos arrastrado de la revista de mayo. Bueno, tú sabes cómo funciona estas estas cosas, ya, ya, ya, ¿no? Aquí ya, cualquier ya. reportaje no es una cosa casual. Sí, sí. La no, mayoría ya. de las veces o puede ser casual pero necesita, hmm. digamos, el apoyo precisamente de la zona que vayas a, a publicar que son los que soltan la sí. manteca. Si no estás estas revistas serían inviables. Sí, no, además que se ve, ve evidentemente que mm. eh, quieren atraer el turismo, pero me da un poco de coraje no que todo el año estemos eh, suscritos a esta revista y llegue junio y como que nos mmm, dirijan hacia dónde tenemos que ir. ¿no? Sí, digamos, digamos que Camino de Santiago, Pirineos, en mm, esta época siempre, es lo siempre. que... Cataluña, mucho, ¿sabes? Mucho. Mm. Y, y me da un poco de coraje. Bueno, pues nos vamos a ir en principio a Castilla León, a Palencia, para, mm. digamos, una ruta que eh, en parte naturaleza y en parte, sobre todo, muy cultural, mm. con el románico palentino. Cuéntanos. Sí, además es una ruta que la hemos podido ver en los medios de comunicación, en, en el programa de Jesús Calleja, y ha sido él el que la, la, la ha diseñado. Eh... Hay mucha gente de, de bastante notoriedad en las partes de Castilla León, como Jesús Calleja, Salvador Calvo, se han ido creando varios recorridos, varias propuestas, y entonces Jesús Calleja, aprovechando el tirón que tiene, pues también ha decidido tirar para su tierra. En este caso, pues propuso la, la ruta del románico palentino a golpe de, ped de pedal, siempre también amparados con la Diputación Palentina. Otro otro claro ejemplo de, de buen trabajo, la verdad mm. que Valencia se está moviendo a nivel de BTT, a nivel de rutas, a nivel de eh, autocaravana, la verdad que se está moviendo muchísimo y, y mmm, desde hace un, unos tres años así le, le, pasamos por allí siempre recorriéndola y la verdad que siempre nos encanta, ¿eh? Entonces, pues, Se propusieron la señalización en mayo y ya está, y, y ya, está ya Es una ruta circular, suma 57 kilómetros y enlaza pues una docena de, de iglesias románicas del norte de Palencia. Pedaleando por el románico, palentino confluye también con el camino natural del románico a la altura de San Sebrián de Muda y de este modo queda unida a otros grandes recorridos cicloturistas de la provincia el camino le baniego castellano y también el canal de Castilla que también tuvimos en, en su día una, una uh -huh. breve reseña. La gruta parte de Aguilar del Campo, pasa por Corbio, Matal Baniega, Villavega de Argüilar, Cilla Mayor, Matabuena, Bustillo de Santoyán, Villanueva de, de, de la Torre, Salina de Pisuerga, Barcenilla de Pisuerga, Barrio de Santa María, Vallespino de Aguilara y acaba de nuevo en la zona de Aguilar del Campo. Una pequeña ciudad muy bonita, muy bonita, y, y a, a poco menos de 20 kilómetros pues queda ya el Canal de Castilla y, y una zona que queda muy muy muy cerca de la autovía que se llama Las Tuerces, que es espectacular. Es como una especie de barruecos de piedra, pero que tienen forma muy parecida a la, a la ciudad encantada de Cuenca y, y que está ahí al a tiro de piedra de, de la autovía y es, la verdad que es espectacular. Estuve uh -huh. ahora un par de años y, y es chulísimo, vamos. ¿Y esta ruta es se puede hacer tanto en bici como a pie? Sí, son 50 y tantos kilómetros, 57 y la verdad que eh, si se puede hacer en bicicleta porque está hecha para ello, se puede hacer también a pie. Lo que pasa es que sí que a lo mejor pues habría que hacer un par de etapas pero uh -huh. por, por así por el por el nombre de de los pueblos Pues decirte que en Santullán hay no, una, si, si hay una pasando, mina y hay, es un pueblo también muy atractivo de, a nivel desde el nivel geológico. Que digo yo, que si va pasando por pueblos, pues más o menos entre mm, kilómetros y kilómetros si se puede mm. hacer caminando también. Uh -huh. Sí, uh -huh. pues esa es una de las propuestas y, y nada, agradecer a sus Calleja y, y a Palencia que nos vayan ampliando este legado para los amantes de, de estas actividades, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eso ya decimos en Castilla y León y ahora pues vamos a hacer a hacer la primera visita a Navarra. La fuga de Zcaba, ¿qué sí. es esto? La verdad que es algo interesante y, y lo que siempre hemos comentado aquí, ¿no? Eh, solo hay que buscar una excusa y empezar a trabajar y, y seguir engrosando la mentira o la verdad, ¿no? Eh, eh, empezamos ahí con una historia... Eh, el 22 de mayo de 1938, a la hora de la cena, 795 presos republicanos recluidos en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona, más conocido como Fuerte de Escava, burlaron la vigilancia y se echaron al monte con el propósito de alcanzar la frontera francesa y la libertad. De inmediato pues se organizó una persecución feroz, 206 fugados fueron muertos en los en los montes y enterrados en tumbas desconocidas y de los capturados 14 fueron fusilados en el mismo fuerte que hace poco, pues, se levantó la fosa y, lo, y los encontraron. Uh -huh. Emplearon 13 días para cubrir los menos de 50 kilómetros que le separaban de la frontera, caminando de noche por un terreno desconocido y escondiéndose durante el día, y siempre acosado por las patrullas de los soldados y voluntarios que los perseguían a, a muerte. La evasión tuvo más reseña en el New York Times que en aquel mayo que en toda la prensa nacional, <risa> evidentemente. Y... ...y en otros países también fue eh, eh, muy nombrado. Uh -huh. Esta historia pues daría pie a una película de vivir en otro país... ...pero pues ya seguro, seguro. Y nada, pues en 2013 un historiador... Mmm, ...Fermín Esquieta y profundo aficionado al senderismo... pues eh, ...autor de Los fugados del fuerte de escava ...que ya va por su tercera edición... ...pues decidió seguir indagando... ...y así es como quedó... Eh, ...esta ruta... ...como la fuga de Escaba... ...y el número de GR... ...225 boas... ...haciendo alusión al 22 de mayo... ...que uh -huh. es un guiño a... ...a, a la fuga... Eh, ...son varias etapas... Eh, mmm, ...ya conocemos como en Navarra... ...así que pasa por muchos... ...muchos lugares y a lo largo de, de la elaboración de esta ruta pues se han tenido en cuenta las componentes históricas y culturales que hacen que este GR pues, sea más amplio que el específicamente montañero, por lo que las etapas se han hecho un poco más cortitas porque da pie a, a otro tipo de personas que vayan buscando eh, algo de historia y otras connotaciones eh, una etapa la primera etapa desde, desde el mismo fuerte de San Cristóbal a Olave de 14 kilómetros Desde Olave a Saigot, de, también de 14 kilómetros, de Saigot a Sorogain, de 15 kilómetros, y de Sorogain a Urupel, hasta que Urupel ya está en el País Vascon francés, y, y ya pues ahí se sintieron libres los que no fueron capturados. Ajá. Uh -huh. Pues sí, interesantísima esta esta bueno que se llama así, digamos la ruta La fuga de Escava, ¿no? La fuga de Escava. GR205 25, Gr mm, muy cerca de Europel, pues en el País Vasco francés por ahí por ahí este eh, finales de julio pues tendremos la última contrarreloj del Tour sí. de Francia que también puede ser una excusa, ¿no? para subir y ver a ver cómo se queda el Tour la verdad que este año eh, nos lo han puesto a tiro de piedra depende de lo emocionante que vaya y de si tenemos opciones nuestros favoritos ¿no? uh -huh. va a estar muy cerca muy cerca de nuestro país hoy viene Juan pues eh, muy Tour France franciaado ¿no? <risa> con su camiseta de el maylot de la montaña de lunares de lunares de eh, para ti <risa> de Virenque vir eh, de barde más actual sí. eh, vámonos al centro de, de la península ¿no? a, a una zona que bueno que en verano eh, tiene mucho atractivo y además son rutas fresquitas eh, eh, con el agua como protagonista Y bueno, y que también suelen tener esa, esa zona muy buena acogida entre los amantes de la montaña, de, de, digamos, de, de las acampadas y de eso, ¿no? Hablamos de el, de Gredos, los sí. barrancos del sur de Gredos. Sí, la, la vertiente sur de, de Gredos y más a, sabiendo cómo ha venido este año, ¿no? De nieve y... Y que hay bastante agua, pues entonces este año van a estar los barrancos hasta bien entrado el verano. Uh -huh. entonces no, El agua está hay fresquita, ¿eh? Sí, está. seguro. Sí, sí, además sí. sí. Que, yo, lo, yo la he catado, ¿eh? Sí, sí además está bastante fría. ¿eh? La vertiente sur de la Sierra de Gredos una gigantesca muralla de casi 2.000 metros de altura. La verdad que cuando vamos también por la autovía lo vemos. Sí hemos subido en Semana Santa casi siempre. Con nieve. nieve aún. Con uh -huh y sus monumentales dimensiones solo se aprecian bien cuando nos dirigimos como decimos hacia ella de, sobre todo desde la localidad, la localidad que une Oropesa con Candeleda eh, la población que sin ser extremeña pues eh, diríamos que es la cabecera del, de la comarca de La Vera Esta es, este descomunal, la cantidad como así lo llaman está recorrido por decenas de vertiginosas garganta por las que bajan las tumultuosas aguas del, del deshielo Y sin prisa pero sin pausa pues los deportistas a título personal y empresarios que eh, han encontrado aquí en el turismo activo pues un, un aliciente pues han ido abriendo y equipando muchos de estos de estos barrancos para ser descendidos de forma deportiva. En pocos años la comarca de La Vera y del vecino Valle del Jerte se ha convertido en una sierra de Guarabís como le dicen mm. por el número y calidad de sus descensos. Este año pues, lo que decíamos pues gracias a la cantidad de nieve que se ha acumulado en gredo pues eh, tendremos agua hasta bien entrado el verano entre ellos pues cabe destacar el barronco, el barranco de arroyo enojoso que es un afluente de la, de la garganta de Tejea que nace en la dehecha de Candeleda una altura de 1700 metros y en su bajada pues va recorriendo recogiendo agua de diferentes ríasuelelas hasta desembocar en la garganta de tejea. Este es probablemente el último barranco abierto en la zona, pues fue descendido por primera vez en mayo del 2017, es decir, estamos hablando de algo actual y de que nos habla un poco de del de cómo se está trabajando en otra zona, no un barranco de grandes paredes verticales con rápeles de hasta 90 metros, ideal para primavera y años de mucha agua como como este. Uh -huh. ...el Barranco Chorro de la Ventera... ...pues también es de gran belleza... ...sorprendente y con un ambiente alpino... ...en su zona más encajada... ...posee grandes verticales... ...acompañados de caudal y rápeles emocionantes... ...se encuentra en una finca privada... ...pero su acceso está permitido por el cauce... ...y el margen de la garganta, más próximo... ...también tenemos el Barranco de la O... ...que es el más oriental de todos los barrancos extremeños... ...casi en el límite con la provincia de Ávila es ideal para los amantes de los barrancos disfrutones y juguetones y las grandes pozas que tiene, pues nos permite disfrutar de gran cantidad de saltos y, y toboganes de todo tipo. El barranco de arvilla aunque no está estrictamente en la zona de La Vera, eh, sí que está debido a la proximidad a Madrid y a su fácil de acceso. Es un barranco abierto, pero interesante, sus rappeles verticales Y tumbados son saltos fáciles y aunque el caudal es permanente y no presenta grandes complicaciones, en época de cielo o lluvia el barranco queda prácticamente impracticable. Mm. Así que, pues mira, son cuatro propuestas eh, en una zona que, que luego da mucho pie para el senderismo y, y nada más leer aquí el nombre de, de los pueblos, Poyales pues, de Leoyo, eh, Madrigal de la Vera, pues... Eh, da pie a una, a una visita y a estar una semanita por ahí practicando senderismo y cañones sí porque si llegas también una época en la que no hay agua para el descenso de cañones, para el barranquismo seguro que para el baño si sí hay hmm, porque agua sí, tiene sí, y además sí. todos los pueblos eh, la mayoría no tienen piscina artificial porque las tienen naturales, las tienen adaptadas para hmm. para el baño y bueno pues es un atractivo más de estos, de estos pueblos, ya decimos que hay mucha agua Parece increíble que en el eh, prácticamente en el centro de España pues haya eh, esta propuesta para el verano, ¿no? Sí, sí, el ingenio también de los pueblos de interior, que mm. no tienen costa, pues es otro encanto distinto y otra manera de mm. disfrutar del verano, ¿no? Digo, además luego también tienen unas zonas de pantanos y embalses mm. que la verdad Incluso que... Incluso alguno con bandera azul, ¿eh? sí, sí, muy... Ajá, aptos para el baño. Mm. Eh, es una alternativa que tenemos ahí Y, y no está muy lejana no sí. Volvemos a Navarra, ¿no? Vámonos sí, ahora con vamos la BTT Navarra, otra vez Espacio BTT eh, eh, La verdad que Si me sorprende por algo Esta propuesta es por la rapidez con la que se ha llevado a cabo no Fue propuesta en 2015 Y a día de hoy pues ya tienen 2.200 kilómetros para rodar a gusto Por toda la zona de, de Navarra, se presentó en Fitur Y pues ya Puf Pues contamos los aficionados con más de 2.200 kilómetros, sea cual sea su nivel, pueden disfrutar de excursiones a la altura de las posibilidades y de las expectativas que que, que tengan marcadas en, en el viaje. Eh, ¿Qué vamos a decir de, de Navarra? Su diversidad de paisajes convierten a la comarca en, en... Estamos hablando de Sierra Estella, en una Navarra en miniatura porque también posee de, de todos los paisajes. ¿no? Uh -huh. Al norte pues tenemos la Sierra de Urbasa, Andía, Lóquiz... O Loari, los valles de amezcoa Allín, Metauten, eh, las reservas naturales del Nacedero de Luderra, que es espectacular, el Barranco de Basa de Basaula, eh, el Robledal de peña Peñalabeja, y en la zona de transición el, un poco de paisaje mediterráneo como Monjardín y Montejurra. Eh, en el sur pues encontramos ya los Pinares de del Lerín y los Yesos de la Ribera de Estellesa. Eh, también con muchas pinceladas históricas y luego sin olvidar que parte del recorrido también coincide con el Camino de Santiago francés que atraviesa toda esta merindad. Uh -huh. eh, por la afluencia de cicloturistas, cicloturista, el consorcio turístico Tierra Estrella y Zarraldea Decidió en 2015 diseñar esta ruta y como ya te digo, si ves el mapa pues está todo totalmente conectado balizado, ¿no? mm -hmm. conectado y, y luego algo que he estado así un poco estudiando es eh, la facilidad de acceso que tienes en los campings, ¿no? que hay muchos campings desde los que salen las rutas y puedes pegarte también una semana por allí pedaleando de camping en camping y conociendo todo lo que es esta comarca de, de Tierra Estella en, en Navarra. Hay que ver que todas las diputaciones, ya sea esta Diputación Foral de Navarra o la que comentabas antes tú de Palencia, de eh, van trabajando en ese camino y yo no sé, porque la verdad que no lo sé si aquí en la en Cádiz la, la diputación también sigue esa línea. Eh, lo cierto es que no se ve. No. Mm, o, yo... <risas> o a lo mejor hace poco Eh, recuerdo que bueno, parece que habían terminado de balizar ahí un tramo del, del eurovelo sí. ahí por la zona de sotogrande creo que era sí, sí. por es, esa que zona en carrilci siempre eso. me ha dado la impresión de que mm. ha tirado mucho más para la zona de costa que para la sierra que aquí mm. no hasta es poco. un poco desmoralizante cuando uno está en, siempre viendo que se va creando no por ejemplo por ponerte un ejemplo el Sendero del Clarete en Valladolid es un sendero que trata de eh, insuflar pues el valor de la denominación de origen cigales, de un, un vino de ahí, y entonces pues la Diputación Provincial del Valladolid pues está ahí y el Grupo de Acción Local Adri Cerrato Palentino pues están ahí y han sacado un sendero específicamente con ese orden temático, con esa mm. Mm, con esa temática, ¿no? Mm y eh, aquí imagínate que sacas un sendero con los quesos por ejemplo nada más o con la cabra payoya, o con mmm, cualquier historia que te inventes solo en más las diputaciones estoy seguro sí. de que saben que contarían con voluntarios porque es que es yo, gente yo lo que te les gusta ¿sabes? lo que lo que quiero comentar es eso precisamente que estoy viendo que detrás de muchas propuestas de bueno, del de, de linde de Eh, señalítica de senderos de bueno, de, sa de sa sacarle provecho a algo que está ahí mm. no y que en nuestro caso por ejemplo se está perdiendo, te pongo un ejemplo muy claro de, de Barrida ¿no? mm. la, la, la garganta ¿no? la garganta de Barrida o lo, o lo que esto da la vuelta la caña a los pescadores to mm. todo eso eh, año a año se va perdiendo porque cada vez hay más vegetación si no es por el paso de gente eh, mm. nadie sabría que está ahí me refiero que todas esas diputaciones van ...en ese plan... ...y yo por lo menos aquí en esta zona... ...lo único que hay que señalado ...el GR7 y no lo hicieron ellos... no ...al revés, cuando se ha intentado... Eh, ...señalizar... Eh, ...pequeñas rutas... ...ha habido muchas pegas... ...yo no sé si es por el, la dirección del parque si sí, diputación se ve ahí con las manos atadas pero la verdad que da envidia ver otras diputaciones porque aquí se supone que en España todas las diputaciones son iguales ¿no? da ver, ver como... que todos van a una y todo funciona mm. bien y aquí pues por dejadez por, mm. por incompetencia por lo que sea eh, la verdad que a veces no, no sabemos la repercusión que puede tener en mm. el, los distintos pueblos no Eh, cuando... Sí lo sabemos sí lo sabemos, mm. eh, lo estamos viendo ahí en el, en el Valle del Genal A, hasta hace 5 años ¿quién conocía el Valle del Genal? Nadie, Nadie. De, de y eso... ahora aparecen todas las guías, todas las propuestas la, el trabajo que ha hecho Diputación, la Diputación el gran la, el la, gran la sendero la, de Málaga la gran senda eh pueblos que tenía cazas que estaban abandonadas de, han, han, sufrido, han sufrido una transformación y están convirtiéndose en alojamientos rurales y, y eso es sí sé, economía eso, para el pueblo. Por eso, el, es. por eso te digo ah. que sí lo sabemos que funciona mm. y, y estamos viendo en zonas que estaban más deprimidas mm. y están no, no, ab, no abandonadas sino aisladas geográficamente como es por ejemplo todos los pueblos del Valle del General, pueblos muy pequeños con pocos servicios y vemos que, bueno, no, pues, date, date cuenta que también. van creciendo tienen sí. su publicidad y aquí mm. y ya no lo digo por Ubrique, ¿eh? lo digo por toda la ciudad no, no, de ver, Cádiz en general ¿eh? es, es por todo y luego todo cuesta todo parece que en, en el fondo parece que está dando trabajo en vez de sí facilitarlo sí, sí. mm. es digo. una pena, una pena, la verdad bueno, vámonos ya, vamos a cambiar de país mejor <ríe> porque sí. bueno, pues nos vamos al río César ahora sí, antes te reíste en, en Vasco, ahora sí que te vas a reír <ríe> ...porque es traducir a, al portugués... ...bueno, lo voy a intentar... ...vamos allá... Eh, ...a lo largo de 370 kilómetros... ...la gran derrota de, de, de Césare... ...acompaña al río Césare... De, de, ...desde su nacimiento... ...en la Sierra de las Trellas... ...hasta hasta su desembocadura... ...en Constancia... ...donde encuentra al, al río Tejo... Eh, ...este GR... Está proyectado para ser multidisciplinar y es un recorrido para hacer hecho a pie, en bicicleta o en canoa. De forma continuada o, o bien por etapa y con circuitos eh, multidisciplinares. Uh -huh. eh, nace como una idea de la Asociación Cultural de Amigos de la Sierra de la Estrella, el GRC eh, Césare, Y se cambia una realidad a través del trabajo conjunto de consorcio de liderar, de, liderado por actuó que es una agencia de en, de turismo uh -huh. vale, de vale. las aldeas docisto en, en colaboración con el municipio por donde el río pasa. Quien mmm, Paco Moreno estuvo hace poco por la zona de la Sierra de la Estrella y venía encantado. La más o menos, que para, para que la localicen nuestros oyentes, ¿en qué situación geográfica estaría? está ¿Más, más al norte, menos, el centro, sí, en el sur? más al norte de, de Lisboa, en el centro. Mm. Además, eh, los portugueses no tenían una montaña de 2.000 metros y justo en la Sierra de, de la Estrella, arriba, creo que le faltaba muy poco y tienen allí un torreón de casi 20 metros para tener la montaña de 2.000 mm. metros que tanto ansiaban. Eh, luego también decir que Portugal, como siempre lo he dicho se está moviendo mucho en en este sentido saca muy buena y luego las señalizaciones son perfectas son unas señalizaciones que están haciendo eh, que mm, da gusto ir por los senderos porque es muy difícil de, de perderse, luego el río Césaré se va encajonando y la última parte pues también se puede hacer en canoa y la verdad que las imágenes que se ven si quitamos el, los daños que hubo por el por el incendio el año pasado pues hacen que esto sea una ruta super apetitosa no son solo 370 kilómetros pues, para hacer en bicicleta en 4 o 5 días es, es ideal ¿no? uh -huh. pues eh, ese país del que siempre hemos hablado tan cerca y tan lejos no sí. eh, Portugal eh, que tiene también mucho que ofrecer y bueno, mucho y bueno que mucho ofrecer eh, y además que ya decimos es una, una zona que no sabemos por qué pues eh, el turismo nacional, español me refiero ha preferido siempre tirar para otras partes, pero bueno, ahí tenemos un país entero por que, por descubrir. Que también tiene la tradición esa que tiene la comarca de La Vera y la comarca mm. del Jerte, que tiene una mmm, playas fluviales que son espectaculares. Que, y eso que ellos, digamos que tienen la playa un poco más cerca, pero aún así aprovechan muy bien los recursos naturales de los que disponen. ¿no? Me creía que te referías a los pimientos. No. <risa> bueno, pues eh, pimentón. Pimentón de la Vera eh, Volvemos ya Otra vez a Navarra Nos ¿no? vamos a Navarra, la verdad que eh, Las Bárdenas Reales por Escenario por, de series y películas Por, ¿eh? por lo espectacular De, uh -huh. de, de sus paisajes ¿no? eh, Es uno de los desiertos ibéricos más singulares Y fotogénicos Y a pesar de su aridez En primavera los colores se apoderan De todo el territorio, recorrerlo a pie Y es una provocación para los sentidos y un reto físico y mental eh, que ningún excursionista debería perderse, sobre todo los que, eh, si, si nos gustan lo, los espacios abiertos y vacíos. Se propone aquí también un viaje de casi 90 kilómetros al ritmo humano y lento de los pasos, como lo han hecho durante siglos los pastores que, que han habitado por allí, Eh, se puede hacer también en, en bicicleta, solo hay una subida, un pico que no se puede hacer y está dividido en varias etapas, en cin cinco etapas, eh, del de embalse del ferial que es donde empieza hasta el paso de 20 kilómetros, del paso al Cabezo de Castil de Tierra de 21 kilómetros, de Cabezo de Castil de Tierra a Reserva Natural del Rincón de Bú de 14 kilómetros, del Rincón de Bú a Punta Negra... Eh, 21 kilómetros y de Punta Negra a Peña Fraile 22 kilómetros eh, la ruta plantea varios problemas de logística y es que no no vamos a encontrar agua por, por mediación de los caminos pero sí ah. que es verdad que se plantea pues llevar aprovisionamiento a, a, a varias zonas de acampada que hay, que, que no es acampada porque no se permite la acampada, pero sí que se permite el bivaqueo y el dormir a, a la intemperie uh -huh. entonces eh, esta ruta se propone en 5 días y la forma mm, mejor de realizarla es intentar dejar aprovisionamiento en las distintas paradas y luego pues que nos traiga un coche particular o taxi al lugar de inicio eh, la verdad que yo creo que la propuesta también es Muy, muy, muy recomendable y, y ya sabemos que aquí en Urique habíamos maquinones como para hacerlo en dos, tres días y, y conocer otra zona muy distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. pues ya saben, las barrenas reales, el resumen que nos ha hecho Juan hoy, pues muchas de estas rutas en la comunidad foral de Navarra, tenemos otra en, en Castilla León, como hemos dicho, la de Románico-Palentino, Eh, y otra también entre cchillas león y, y cáceres como es la, los barrancos del sur de, eh, de gredos juan mira lo que te tenemos eh, por aquí preparado todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugar a la ribera porque tú dirás y bueno, tú no, los, los oyentes tú lo sabes perfectamente, ¿qué es esto? pues camino Soria porque eh, le hemos hablado muchas veces, alguna vez que otra eh, yo creo que lo que vais a hacer ahora lo hemos tratado aquí, sí, no bueno, hemos hablado de esta ruta más o menos, ¿no? ¿qué es lo que vais a hacer? creo que Eh, pues eh, en eh, mañana mismo, ¿no? Sí, mañana partimos hacia Langa de Duero Y allí comenzamos nuestra aventurilla Que es la que ha tocado este verano Como escapada deportiva eh, Te lo comenté a Javi Lamela Y tú sabes que Se puso a poner pega, que no es que Sí, sí, sí, sí, sí. <risa> <risa> Ya dijo cómo y cuándo Y entonces ya pues Empezamos a darle forma, forma Y nada, hemos elegido Soria pues Tuve la suerte de correr por allí hace en 2007 y la verdad que me llamó muchísimo la atención la desolación de los pueblos, no vivía muy poca gente, eh, pero luego por otro lado era una zona de una naturaleza bruta, de unas carreteras muy tranquilas. Entonces empecé a pensar como hacer algo para disfrutar de esta provincia y, y nada, como en casa hay mapas de casi todo, pues con un rotulador fluorescente empecé a marcar y lo mismo que iba marcando por carretera pues ya me iba metiendo en paisajes naturales y entonces pues ya iba mmm, divisando que cerca quedaba el cañón de Río Lobos por el que había que pasar, cerca quedaba la Laguna Negra por la que había que acceder, la ruina de Castroviejo y entonces pues... ...empezamos a diseñar la ruta... la descargamos en Wikiloc... La, ...la que habíamos copiado desde el Google Gear... Y, ...y nada, nos dan... ...casi 500 kilómetros que vamos a afrontar... ...entre el jueves, viernes, sábado y domingo... ...de esta semana... ...con un amigo también de Madrid... ...un amigo de Asturias... Y, y nada, deseando ya estar por allí pedaleando, que nos va a encantar. Además, creo que hacemos un, un buen equipo con el que me lo voy a pasar genial. Los tres estupendos mecánicos, así que llevo la bici un poco avería para que me, se entretengan. Como, como te hacíamos tu hermano y yo a ti. Ay, ay, ay, con ay, ay, se, <ríe> siempre iba lleno grasa que 500 kilómetros en cuatro días, ¿no? Sí, eh... eh Luego también tenemos un poco lo de que no me gusta llevarlo todo planificado, sí sabemos que vamos a dormir en Langa, pero ya luego es un poco ir improvisando y y también llevamos el saco de dormir que a unas malas, pues eh, si no encontramos nada, pues nos quedaremos en el saco y ya está. Pero bueno, se trata de de dejar un poco que la, que la aventura vaya discurriendo y que... No dejamo dejemos en beber por por el camino, ¿no? Pues dicen que el fin de semana las temperaturas van a subir y sobría ya hace calor también, Sí, sí, no, eh, llega a 30 y pocos grados, pero bueno, eh, no creo que sea peor que el Guadalquivir el año pasado que fue sí. 47, 48 grados por, por algunos de los pueblos que pasábamos. Mm. Mm. Pues Pues con esto vamos a poner nosotros el final a la temporada de, de Cara Norte eh, Una temporada que comenzamos allá por el mes de octubre Y que nos ha coordinado y llevado perfectamente Juan Barea, ya sabes Hemos tenido eh, espacio y tiempo para todos Porque hemos conocido un montón de historias sorprendentes eh, De todo tipo, pero casi todos centrados en la aventura y en, el, y en los viajes ¿no? Ya hemos dado otra vuelta de tuerca, digamos, a nuestro programa Ya buscamos más las historias quizás más humanas, ¿no? A la gente más anónima y sobre todo por, por eso mismo, porque por ver la posibilidad de que la gente anónima, que de buenas a primeras deciden poner en práctica su aventura, pues la ponen. Y eso es lo que hemos hecho este año, por lo menos conocerlo, dar a conocerlo, ¿no? Sí, yo creo que... Mmm... Se han quedado varios así en el tintero, pero bueno, creo que al menos para mí hemos cumplido las expectativas porque era gente con la que yo quería charlar y que nos han hecho conocer, pues, por ejemplo, el Camino del Cis o, o la Vía Verde desde otro punto de vista. Y luego mmm, mmm, gente que está viajando, o Glovento Sur, cuando, mm -hmm. que era un mundo que yo desconocía y tenía ganas de, de empezar a ver eh gente como antonito que está viajando por sudamérica eh, la abuelita mo mochilera también la abuelita mochilera candy eh, guadalupe Araoz, que ahora ha emprendido de nuevo el viaje han sido historias que que que siguen ahí no y que podemos seguir y que eh, entablamos Eh, mmm, conversación con ellos y yo creo que para siempre un poco de amistad y nuestro y, y, y nuestra admiración ¿no? uh -huh. y que vamos a seguir de que esta manera a... obviamente mm -hmm. mientras nos guste mm -hmm. y no nos pasemos bien pues sí, sí, no hay no hay más que hablar la verdad que está en la condición que sí. bueno pues nada pues te emplazamos hasta hasta el próximo mes de octubre ya o septiembre o octubre ya veremos conforme vayamos surgiendo conforme vaya surgiendo la programación y todas esas cosas que, que muchas gracias, Juan, como siempre, que te lo pases pipa en esa vuelta a Soria y en lo que viene de verano, que sé que quieto no te vas a estar, sí. estarás buscando ahí eh, maneras, ¿no?, de, de mantener la cabeza y el cuerpo en, en acción, digamos. ¿no? Pues nada, de, mmm, desearlo de todos los años, ¿no?, que... Eh, no haya incendios y que luego, eh, como siempre estamos tratando de fomentar el deporte de aventura, pues que no ocurran ningún tipo de accidente y que eh, la gente se lo pase bien durante el verano y se divierta. Uh -huh. nada Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y como en años eh, anteriores también nuestra última entrega de cara a Norte va a, ser, va a servir para despedir también nuestra temporada. Nosotros ya nos vamos. Eh, la información deportiva volverá de nuevo en este formato vespertino eh, a partir de finales de agosto, primero de septiembre. Este es el descanso graniego, de como bien saben, eh, porque también disminuye esa actividad deportiva actual deportiva en general y, y local en particular que para cualquier referencia porque bueno, disminuye pero no desaparece ya sabe que bueno empieza la pretemporada deportiva tenemos a, ahora mismo deportistas subriqueños compitiendo como es el caso de Jorge López Janeiro en esa Alps Epic posteriormente vendrá ese Mundial eh, de Andorra y luego el Campeonato de España todo eso en este mes de julio y muchas más actividades que, que van a tener lugar se está jugando como saben esa liga de de verano de, de baloncesto pues pues para todo eso vamos a seguir informando como no puede ser de otra manera en nuestra programación matinal eh, donde se haga referencia también a todo aquel acontecimiento deportivo que surja. Eh, lo dicho que nos vemos a finales de agosto, primero de septiembre, que pasen un feliz verano, que lo disfruten y a la vuelta pues aquí nos tendrán. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo mes de, de agosto